tiempo, porque 15 buracos al mes es como regalarlo, y esta pasta sabemos muy bien nosotros que no se la llevará un mangarín. Os, os preguntaréis qué espacio raro es este que no figura en la programación habitual de la cadena, aunque si escucháis esta emisora por su nombre se podrá suponer que os gustan las catástrofes, los accidentes aéreos y esas cosas, pues nos llamamos Honda Barataria aunque hasta ahora he hablado solamente yo, que me llamo Julio. Me, me acompañan hoy Bea, que fala asturiano porque da la gana, Javi, que habla como le sale en cada momento, y Manu, el peque, que habla muy alto. Ya veréis. Somos una pequeña parte del taller de comunicación de los grupos de salud mental Barataria y Recuerdas, y nos iréis conociendo a lo largo de las diferentes secciones del programa. Pretendemos que dure alrededor de una hora. Y no tenemos patrocinadores ni anunciantes Tendréis que tener paciencia con nuestros errores Que como son inevitables, esperemos al menos que sean preciosos No sé muy bien qué hora es Serán las 7 y poco en esa parte de la Tierra en la que estáis No es hora de dormir aún De modo que a despejarse todo el mundo, que despegamos ¡Dale caña con la sintonía, Javi! Locupau en autogestionau La Madreña tama del 24 al 26 de febreru, unes jornades sobre la salut mental. En estos associacions i especialistes van falar de cuestions tocantes a enfermedades mentals i seu tant a nivell institucional com a mèdic i social. Totes activitats van faceren el centre La Madreña, a Jugau, una conselleria antiga de salut, El objetivo de este encuentro ya es explorar las formas distintas de encarar los problemas de salud mental, tal como se informa dentro de la organización. Para eso, va a reflexionarse sobre las perspectivas que usa la psiquiatría actual de tintes biologicistas, tal como se indica en la presentación de los jornales. Además, también se tiene en cuenta que la psiquiatría, güey, como antaño, juega un papel fundamental en el control social de los individuos y es título declarada de la industria farmacéutica, afirmen dentro de la madreña. Adelantamos vos de ellas de las actividades previstas. De mano, lesiones comienzan el viernes con la charla del, ma del manicomio a la domesticación de la vida cotidiana a cargo del psiquiatra Guillermo Rendueles. El sábado 25 va a falarse del tratamiento ambula ambulatorio involuntario en TAI, de lo que se va a encargar un grupo bilbaíno especializado en salud mental. Ese mismo día aborda el tema del síndrome y la salud mental que va por cuenta de la casa, de la Asociación de Mujeres Recuerdas, con la que colaboramos, y una amenda, la que fala, va a estar allí compartiendo el trabajo del colectivo. También el ese mismo sábado está prevista la mesa redonda Experiencias de Psiquiatrizáis en Yuches, en la que van a participar la Asamblea de Májaras de Barcelona, la Asamblea de Psiquiatrizáis en Yucha de Granada y la Asociación Yerbabuena de Sisión. Esta jornada va a cerrarse a las 10 de la noche con una timba poético-mental de la que van a ser responsables los escritores Pablo X. Suárez y Sergio S. Tabuada. Al otro día, el domingo, va a contactarse con el grupo de Radio Nicosia, la radio, la radio Libre de Barcelona, formada por personas diagnosticadas de enfermedad mental. Así, a partir de las 11 de la mañana del domingo, va a poder escucharse en directo el programa «Mirales laterales sobre la locura de Barcelona». Les jornaes terminan el domingo 26 de february con una mesa redonda sobre psicofármacos y centros de menores. La cita y a partir de les 4 de la tarde cuando también está previsto proyectar el documental El Neño Medicau. E nos vemos nun fin de semana para reflexión y el conocimiento compartido. Habla lo más guapo. Y ahora vamos con unas noticias de, de salud mental y otras cosines así afines. Y la primera allí es que millones de personas saludables, ojo al tema, incluidos niños tímidos o rebeldes, parientes afligidos por la muerte de un ser querido, podrían ser etiquetados como mentalmente enfermos por un nuevo manual de diagnóstico internacional, según informa la agencia Reuters. Este manual, llámase en siglas americanos DSM, pantendenos, Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales y está previsto el lanzamiento para pa el próximo año publica la Asociación de Psiquiatría estadounidense y recógense en él todos los síntomas y otros criterios para diagnosticar trastornos mentales Este manual, esto sí que es peligroso Este manual ya usado a nivel internacional y considerado una biblia para el diagnóstico en el área de la medicina de salud mental Vuelvo a repetir Este manual ya usado a nivel internacional y considerado una biblia para el diagnóstico en el área de la medicina de la salud mental. Ya comiencen, como no, alzarse voces en contra. Más de 11.000 profesionales de la salud firmaron una petición para que se detenga la, esta quinta edición del manual y se revisen ciertas cuestiones. Peter Kinderman, jefe del Instituto de Psicología de la Universidad de Liverpool, dice que muchas personas que son tímidas y que están desconsoladas por la muerte de un de un familiar o tienen vidas románticas poco convencionales, de pronto se verán catalogadas como mentalmente enfermas. Y añade que no es humano, no es científico y no ayudará a decidir qué ayuda necesita una persona. Por su parte, Simon Weasley, del Instituto de Psiquiatría King's College de Londres, mantiene que una, mir una mirada retrospectiva a la historia debería hacer que los expertos de salud se pregunten «¿Necesitamos todos estos etiquetes?». De otra manera, Alain Frances de la Duke University y jefe del comité que controló la revisión previa del DSM, este manual del que estamos hablando, afirma que la quinta edición expandiría radicalmente y de manera imprudente las fronteras de la psiquiatría. Vuelvo a repetir porque es muy importante. Este manual, el DSM que estamos hablando, expandiría radicalmente y de manera imprudente las fronteras de la psiquiatría y provocaría una medicalización de la normalidad y las diferencias individuales y la criminalidad. Otra de las recriminaciones que se le hacen al texto es que es difícil evitar la conclusión de que favorecerá los intereses de las compañías farmacéuticas, comenta David Pilgrim de la Universidad Central de Lanchester en Gran Bretaña. Este experto, personalmente, yo creo que dice una gran verdad, ya que habrá pastillas para todo. Según el diario El Comercio, la sección sindical de, de comisiones obreras en Cagüeñes... ...calificó la decisión de, de retirar el guarda de seguridad del ambulatorio de Pumarín... ...para trasladarlo a urgencias de dicho hospital... ...con el conocido refrán de desvestir un santo para vestir otro... ...y los trabajadores de Pumarín pues, montaron en cólera con la postura del sespa... ...ya que además de consultas de médicos de familia funciona un centro de salud mental y han remitido una carta a la gerencia de Cabueñes en la que recuerdan que los conflictos y los casos de agresiones son continuos. Recordemos que en 2007 se produjo la brutal agresión de un paciente al psiquiatra Guillermo Rendueles en dicho ambulatorio. La misiva, o sea, la carta que ellos mandó a Cabueñes, firmada por 70 profesionales y exigen la permanencia del servicio de seguridad debido, según ellos, a las circunstancias del conflicto ...y agresión que se producen... ...el gerente y el director médico de Cabueñes... ...se defienden diciendo que el servicio de urgencias del hospital... ...necesita de una mayor vigilancia... ...ya que es otro de los puntos... ...conflictivos de la sanidad gijonesa. ...desde hace cuatro años este hospital reclama la presencia... ...de un guarda de seguridad que permanezca en exclusiva en urgencias... ...ya que los dos que tienen ahora... ...deben realizar labores de control por todo el recinto... Claro que ahora bien eh, lo que dice Comisiones Obreres, que no obstante insiste en que el guarda fue trasladado para controlar las sillas de ruedas de urgencias, debido a que muchas de ellas fueron robadas en los últimos meses, argumentando que niega, argumento que niega Cabueñes. El caso, no se lo pierdan, es que el guarda fue colocado junto a las sillas, se le asignó un taburete y una atril en dicha zona para registrar quién utiliza cada silla y que los familiares o el propio paciente... ...la devuelva después de hacer uso de la misma... ...cada uno que saque la su propia conclusión... para mí, blanco y botella y leche. Un grupo de médicos de Asturias... ...según recoge el diario de la Nueva España... Integrantes de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, el SEMERGEN, y liderados por José Ángel Arbesú Prieto, especialista en medicina familiar y comunitaria en el Centro de Salud La Laérea de Oviedo, proponen a los responsables de sanidad pública una serie de cambios en la, salud, en la atención de la salud mental, que se sustentan en dos ideas, la necesidad, la necesidad de una mayor coordinación y un acceso directo a los servicios de psicología desde la atención primaria. Este especialista advierte que el médico de atención primaria recibe cada día más consultas relacionadas con trastornos adaptativos como la depresión o cuadros de ansiedad, que con esta situación de crisis agudizan y nuestros problemas son la deficiencia en la coordinación y el cada vez más necesario apoyo psicológico o del psicólogo. ...igualmente hace una reflexión que pone los pelos de punta... Dice que el presupuesto de la sanidad en España... ...está dos puntos por debajo de gran parte de los países de la Unión Europea... ...por ello cuando hablan de recortes no sé dónde van a recortar... ...es un tema muy delicado y muy serio... ...mamma mía, claro que ya, que guardan estijeres... Hacenos hacernos una, una idea de cómo tal asunto... ...baste decir que solo 14 de cada 100 euros del presupuesto... ...que recibe la sanidad pública de España se destinen a, a la atención primaria, y ojo a esto, solamente 5 de cada 100 a la salud mental. 5 de cada 100 se, se destinen a la salud mental. La atención primaria tiene, en opinión del facultativo, un presupuesto muy bajo y los problemas de salud mental en el Principau son similares al resto del país, con lo que el especialista concluye estoy convencido de que los profesionales asturianos podemos aportar Medidas para solventar parte de estas defici deficiencias detectadas. No sé, veo lo yo muy positivo. Según afirma un, un estudio reciente recogido por el Geald News, así en palabras españoles, el matrimonio estoy importantísimo. El matrimonio ofrece pocos ventajas para el, para el bienestar en comparación con la cohabitación. Sí, sí, como lo oyen. El estudio también halló que los beneficios del matrimonio se reducen con el tiempo, mientras que las parejas no casadas que viven juntas experimentan una mayor felicidad y autoestima. Los investigadores examinaron cerca de 3.000 hombres y mujeres solteros que participaron en la encuesta en la encuesta nacional de familias y hogares de Estados Unidos de esas personas 896 se casaron o se mudaron con su pareja en un periodo de 6 años tanto el matrimonio como la cohabitación llevaron aumentos a corto plazo a niveles, en los niveles de felicidad y a menos síntomas depresivos en comparación con ser soltero Kelly Musick, o Music, profesora asociada de análisis y gestión de, la, de políticas del Colegio de Ecología Humana de la Universidad de Cornell, señaló «Hallamos que las diferencias entre el matrimonio y la cohabitación tienden a ser pequeñas y a disiparse después de un periodo de luna de miel. Además, aunque las parejas casadas experimentaron mejoras de salud, las parejas que cohabitaban experimentaban mayores mejoras en la felicidad y en la autoestima así que ya saben, casarse nada a vivir con la pareja igualmente comentó que para algunos la cohabitación podría conllevar menos obligaciones no deseadas menos obligaciones que el matrimonio y permitir más flexibilidad autonomía y crecimiento personal lo dicho antes, todos a juntarse nuestra investigación, concluyó la experta muestra que el matrimonio no es de ningún modo singular en la promoción del bienestar y que otras formas de relaciones románticas pueden proveer los mismos beneficios. Así que ya sabéis, libre albedrío. Por eso, por eso yo no me casé, tampoco tuve novia. Qué triste, por Dios.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 desinforma. A luz mata a 100 personas. El ultraderechista Inestrillas comenta qué cabrón el moro este. Problemas dicen Hawking con la fosa séptica de su nueva residencia. No quiero un agujero negro tan cerca de casa, declara. Se desclasifican documentos acerca de un avist avistamiento de luces girando una y otra vez en perfecta formación durante varias noches en el pasado verano gijonés. El dueño de la noria instalada en la Semana Negra no da crédito. Los bancos, tampoco. Los ufólogos plantan ya sus telescopios en la Torre de la Laboral. El I, más D, más I portugués está desarrollando para suelos y paredes las lasas, lisas, losas, lusas. Esperamos que la crisis las deje ilesas. Apple lanza al mercado, con motivo del Día del Padre, el iPodenco, pensado para cazadores. En los modelos de alta capacidad, esta no se medirá en gigas, sino en arrobas. Ante la ola de frío que azota Europa la polémica modelo Kate Moss nos sorprende con su colección Moss Trencas A todo el mundo le da en la nariz que no será su último trenche. En todo el cuerno de África se descojonan cuando oyen a los pescadores españoles hablar de la ley Sinde contra la piratería ¿Opera la SGAI en el Océano Índico? El comisionado de la Organización Mundial de la Salud sobre Drogas el surcoreano Jong Ki-nong fue sor sorprendido en una fiesta de Kate Moss esnifándose media Colombia con una goma de butano Estaba homologada por Repsol atinó a declarar en su defensa El rey de Marruecos, Mohamed VI, se indigna por el resultado de la encuesta realizada a los habitantes del Sahara Occidental. Los saharauis prefieren como rey a Camilo VI, quien, al fin y al cabo, solo les torturaría cantando Molamazo. Cada vez más teólogos, entre ellos el renombrado Chris de Leison, piden un concilio Vaticano III. El pontífice lo rechaza, dice porque ya no le gustó el Vaticano II y además en las terceras partes siempre acaba muriendo el malo, como en El Señor de los Anillos. La, la ayuda del gobierno español para paliar la feroz crisis griega consistirá en ceder por diez años la recaudación de los derechos de autor del desaparecido dúo Las Grecas, cuyas canciones causan furor, pero en de verdad, en bodas, bautizos y comuniones. Duracell al borde del colapso por el temor a que Moody's le rebaje la calificación triple A de sus pilas alcalinas Me obligaron a memorizar main Caf, Me inculcaron el odio a los judíos y comunistas Me instruyeron para matar y morir por mi patria y por mi raza Me incineraron algunos vecinos Cuando Benedicto XVI grita en sueños cosas como estas, aseguran sus allegados que, sin despertarse en todo, se va al servicio y mea culpa. Un graciosillo turolense traduce Yo Claudio de Robert Graves al aragonés y lo titula Yo Claudico. Docenas de tiendas de campaña de indignados se plantan en su jardín. Radio Crash se tambalea Se las da de emisora alternativa Pero solo porque sabe que radio Lo que se dice radio Es únicamente la mitad de diámetro Pero estos van y lo complican Con que es mentira podrida Que ellos son el resultado De dividir la longitud de una circunferencia Por el doble de pi Menuda banda de pijillos tiquismiquis Con cariñín, eh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 Cientos de bolitas y cuatro velocidades, burrún, burrún, burrún. y con dos puertas, cuenta con radio moderna. Completamente instalada, lleva frenos de zapata, burrún, burrún, burrún. burrún. Ahora nuestra sección musical Hoy la dedicamos Al gran cantautor rockero Andrés Calamaro A su vida y obra Flaca, no me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo Calamaro Masel nació en Buenos Aires el 22 de agosto del 61 sus padres le regalaron un mandoneón cuando tenía 8 años dos años después compuso su primera canción, La chica del paraguas sin saber que estaba plagiando un título de una canción del grupo de rock argentino, Los gatos a los 13 años aprendió a tocar la guitarra eléctrica y el piano con la ayuda de Oswaldo Lalo Su primer disco fue como teclista del Grupo Raíces, una banda que fusionaba rock con música africana, recomendado por Sergio Makarov. Empezó a estudiar Derecho, pero pronto lo dejó para dedicarse en cuerpo y alma a la música. Estuvo en varios grupos con Green Guerrera, Solizo colorado Blues Band, Elmer's Band, Colaboró como guitarrista con los Abuelos de la Nada y Las Ligas, este último grupo de Charlie García, que en los 90 se pelearían por estar enamorados de la misma mujer. En 1984 lanza su primer disco en solitario, Hotel Calamaro, seguido de Vida Cruel y Por Mirarte. ...que pasan sin pena ni gloria... ...mientras tenía su propio programa de radio... ...Bienvenidos al Hotel... ...y hacía de productor de bandas como UPA... ...Los Fabulosos Cadillacs o Enanitos Verdes... ...con el disco de 1989... ...Nadie Sale Vivo de Aquí... ...logra buenas críticas... ...pero no llega a reconocimiento masivo y económico... ...por desgracia o por suerte... La dictadura argentina le obliga a exiliarse y decide venirse a España. Y junto a una banda de estequilas funda Los Rodríguez. Él hubiera preferido llamarse Los Locos, pero ya había un grupo asturiano que se llamaba así. Después de cinco discos, se disuelven por la lucha de egos entre Calamaro y Ariel Roth. En 1997 saca su primer disco en solitario después de Los Rodríguez, Alta Suciedad. Durante un concierto en La Plata, se refirió en público a la posibilidad de fumarse un porro, lo que las autoridades argentinas toman por apología de las drogas, archivado finalmente en 2005. Soy vulnerable a tu lado más amable, soy carcelero de tu lado más grosero, soy el soldado de tu lado más malvado. El arquitecto de tus lados incorrectos Soy propietario de tu lado más caliente Soy dirigente de tu parte más urgente Soy artesano de tu lado más humano Y el comandante de tu parte... De... En 1999 fue el encargado de telonear los 12 conciertos que Bob Dylan dio en su gira española en ese mismo año, Andrés Calamaro edita Honestidad Brutal, considerado como su mejor disco y como uno de los mejores del rock en castellano. Un año después, En Salmón, un quinto predisco que los críticos musicales achacan al delirio creativo. En 2004 saca a la venta El Cantante, un disco folk con la producción de Javier Limón, que solía producir discos de flamenco. Durante todo ese tiempo no hace ninguna gira, sino que vive en una casa de Castilla con huerto y sus composiciones las publica en versión casera en páginas web como Deep Camboya o Radio Salmón Vaticano. La banda argentina a Versus le obliga a sacar el disco en directo El Regreso en 2005 y a no temer al concierto ni a las giras. Un año después publica El Palacio de las Flores y poco de después Tinta Roja y estamos. Casi al mismo tiempo cantantes como Fito Paez, Niña Pastori, Julieta Venegas y Joaquín Sabina le hacen un homenaje en el disco Calamaro Querido, cantando al salmón. En 2007 sale a la luz la lengua popular. Y otra alegría, es padre junto a la modelo y actriz argentina Julieta Cardinali de una niña, Charo, al mismo tiempo que gana cinco carteles de oro y un Grammy latino después de salió a la venta Obras Incompletas un recopilatorio con grandes éxitos de toda su carrera el último disco editado es On The Rock en el, en el que priman la música latina o el reggae sus fans y seguidores comentan por Youtube e Internet que el disco les ha defraudado y piden al músico que vuelva la música rock and roll y baladas que le hizo famoso os dejamos ahora ...con el salmón... Decía satíricamente un escritor y cito Escribo para quienes no pueden leerme porque los libros est están tan caros que dentro de poco se venderán en las joyerías. Yo, al menos en parte, cuento esta historia para personas que no oyen radio alternativa como esta frecuentemente sea por carecer del hábito, sea por sus patologías o por el efecto de los medicamentos que comercian con los sentimientos ...cambiando capacidad de atención... ...por una cierta estabilidad. En esta modesta historia... ...que es real... ...y os transmito tal como me la relataron... ...tal vez encontréis algo... ...del impulso que nos hace estar hoy aquí... ...entre vosotros... ...no somos un colectivo ruidoso... ...y la gente nos oculta... ...aunque existen y han existido personajes históricos que han, que han padecido enfermedades mentales, algunos de ellos muy po po populares perdón, y destacados en ciencia, literatura, música, nos sobran credenciales para reivindicarnos y presentarnos ante la sociedad que, en el mejor de los casos, nos desconoce y, en el peor, nos ignora o nos teme. Por mi parte, quisiera hablaros de una persona que jamás escribió una palabra... ...y a la que la muerte se llevó en 1989, cuando nuestras asociaciones no existían... ...y nuestra imagen social era aún peor. Arthur, bispo do Rosario, fue ante todo dos cosas, negro y pobre. Pero también supo ser marinero, boxeador y dicen que algo artista pero no os cuento su historia por ninguna de estas cosas. También se dice que siete ángeles azules atravesaron los moros del manicomio de Río de Janeiro, donde vivía, y le transmitieron la orden divina de que, de que realizara la más ardua tarea que ningún ser humano ha afrontado nunca. Un inventario general del mundo. La magnitud de la faena no acobardó a Arthur, que consagró sus días y sus noches de cautividad a complacer a un dios que no quiso o no supo liberarle de sus sufrimientos salvo con la muerte, como se hace con los animales heridos que ya no nos pueden servir. Lo que se encontraron quienes presenciaron los objetos inventariados por Arthur merece ser... Reproducido Solamente había trabajado Con lo que otros desperdiciaron Cito Chatarras Vidrios rotos Escobas calvas Zapatillas caminadas Botellas bebidas Sábanas dormidas Ruedas viajadas Velas navegadas Banderas vencidas Cartas leídas Palabras olvidadas y aguas llovidas. No quería lo nuevo, porque lo que está intacto no tiene vida, ni pasado, ni memoria, como la que le quedaba a él mismo, ya enfermo y gastado. Tal vez, solo tal vez, quiso recordar, quiso recordar al mundo, a su pequeño mundo de manicomio, que la vida solo late en lo que tiene cicatrices. Recordad a Ardur cuando con dolor contempléis las vuestras I see trees of green.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 People going by, I see friends shaking hands.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 Pues ya nos averamos al final de este programa de estrena de Onda Barataria Ya se nos pasaron un poco los nervios, creo yo Y para arriba deseamos ser notición para el final, casi, casi Y ya que estamos per contentes os, Porque tenemos el primer número del mundo de Selene La revista de la Asociación Juvenil baratarias Y la Asociación de Mujeres Recuerdas Que nos llegó hoy por la mañana, calentina, calentina Que todavía no principiamos a distribuir eh, fadremoslo próximamente. Podéis toparla seguramente en vuestro centro de salud mental de referencia, eh, quizás en un centro social, centro juvenil, y bueno, y si no os llega, A veráis vos ponéis vos en contacto con nosotros y pasamos vos un ejemplar. Tenemos, bueno, podéis poneros en contacto con nosotros a través del de correo electrónico: eh, y asociación barra, barra baja barataria hotmail.com o re cuerdas arroba hotmail.com bueno, si nos buscáis también por la web por internet, allí tenéis en Barataria o Recuerdas, tenéis nuestras direcciones y datos de contacto eh, este primer número de SLN la verdad y que fue fruto de un trabajo intenso de los miembros de este equipo de comunicación, que son unos currantes como yo vi pocos la verdad nombres? Digo nombre. <ríe> no, son los culpables tengo aquí los culpables Julio Sánchez Sánchez, gran editorialista humorista y reflexiólogo con gran talento literario inclusive, de todo Manuel Alonso Montes Gracias. que comparte experiencias muy personales con nosotros y muy interesantes que también tiene una gran beta literaria y que vamos a ir viendo en los próximos números del mundo de Selene Eso espero Hombre, bueno, y yo también <risa> De aquí a la fama, ¿no? Eso espero Sí, me gustaría sí, sí. y Javi Núñez Mon, no me acordaba el orden de los apellidos. No pasa nada, no pasa nada. Está ahí a los controles, llega un campeón, ¿eh? Yo, tengo que admirar porque Buah. lleva coordinándonos ahí voces, música, sus textos, su todo. Y en la revista también nos ofrece. Una parte muy didáctica, yo muy didáctico y muy debateroslo todo y discutimos mucho, pero oye. Encantado, un placer. pilota a la, vez pilota la Enterprise. <risa> un placer. De momento somos un equipo pequeñín, queremos que crezca. Convidamos a las siguientes asociaciones, o quien te ha interesado en colaborar. invitamos en... a todo aquel que quiera colaborar, que quiera ap aportar su grano de arena. Uh -huh. Sí, sí, tenemos puertas abiertas de la revista, del grupo de comunicación. Y bueno, centramos en temas de salud mental, pero también queremos abrir espacios de comunicación. Y tenemos otros intereses y somos, bueno, pues un equipo abierto a, a la libre expresión. Y, ah, el final, final de en todo, no llega a este. Y que tenemos una sorpresina para Manuel, que ya es el piquiñín, pero hoy cumpleaños. Y bueno, no voy a decir la edad, que la diga él si quiere. <risa> No lo Demasiados decir, Muchos, muchos No son tantos No son tantos Y bueno Traemos una sorpresina Ya que nos convidó a merendar Pues ponemos ya una canción Dedicada especialmente para él habré esa misión al micrófono. Yo también creo que se, os deberéis despedir vosotros mismos. Yo ya solté un buen rollo aquí. Yo digo que hasta la semana que viene. Javi decía allí antes que también esperemos que hasta el miércoles que viene. A ver qué decís vosotros. Y que vayamos mejorando poco a poco en este programa de radio. Y que te la vida. Yo no sé si saldré vivo aún de este estudio. Eh, soy Julio Sánchez. Eh, y sí quiero eh, mandar un saludo especial porque sé que nos está oyendo a mi mujer Isabel eh, que nos está oyendo a través de internet un beso muy gordo Isa y gracias por aguantarme todos estos años eh, yo nada, las gracias a vosotros por aguantarme por... por... Por, por, por perdonarme los fallos y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por estar ahí. Cuídense, sean felices y hasta la próxima semana.